Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos por la ruta número 84. Esta vez vamos a recorrer Cádiz, Sevilla, Francia, Australia, Noruega, uy, Noruega Valencia, Perú, México y Argentina. A ver si nos da tiempo a t o d o Empezamos en Cádiz con dos bandas, dos grandísimas bandas. La primera, The Electric Harley, con el tema h u r r i c a n e Seguimos con put-off, malas hierbas va a ser el tema, y terminamos en Sevilla con HEST, -E、Hoy es siempre todavía con el tema carne-hueso. Empezamos, nos queda un poco de programa todavía. Vámonos para allá. To feel the calm in the eye of the hurricane. I d i d n t even know how to s h e d a t e a r I feel the blood on my feet that reminds me of that pain. ジャンプ場の人はた すぐに仕上がってくるから、すぐに仕上がってくるから、すぐに仕上がってくるから、すぐに仕上がってくるから、すぐに仕上がってくるから、すぐに仕上がってくるから、すぐに仕上がってく y o r e a h y a Ahora vamos a pasar, como os he dicho antes,、eh, a recorrer un poquito de l mundo de punta a punta, de Francia, Australia y Noruega. En Francia, The Inspector Cluso, con el tema Horizon. Horizon. En Australia, Maxam, con los X, por、pues、si lo queréis buscar también, con el tema m u r d e r e Y en Noruega, no sé cómo se pronunciará en noruego, pero algo así como Broadhawk, y el tema Windekenfals. l アベックロックのプレゼントン、エススペイス、たんれ janos。 Looking for the vision, leaving me alone ponder my existence. Every day it gives me lots of questions b u t what I like the best, are never any answers. Yeah Primero, que no hemos saludado a nuestros seguidores de Asaltomata Radio Rock y a Radio Toyanzingo, Universidad de México, Asaltomata de España, lógicamente. d ó n d e nos podéis encontrar si no nos podéis escuchar en las horas de emisión, en podcast. Entráis en Asaltomata Radio Rock, buscáis Little Track y ahí tenéis todos los programas que hemos subido hasta el día de hoy、eh, para que os escuchéis cuando os dé la realísima gana. Nos venimos a centrar ahora en Valencia, tres bandas de Valencia. Empezamos con Suco Blue y el tema junto a ti. Para los nostálgicos, Suco Blue sabéis que es el, el, el alma y la voz de aquella gran banda de rockabilly, Blue m o n Pues bueno, ahora está con temas propios y suenan muy, muy, muy bien. Continuaremos con Rockbender, mis queridos y estupendos y geniales y maravillosos. Y todo lo que queráis saber de Rockbender.、Eh, bueno, si me nota un poquito el corazoncito, n o mucho. Venga, el tema no hay dolor. Y, um, y continuamos con Nomera,、eh, un poquito de rock instrumental con el tema Ocaso, un tema de su último CD Domo. Vamos a ver qué música se hace en Valencia: s u k c o Blue, Rockbender y Nomera. s o Y nos despedimos con tres bandas de fuera de nuestro país: Perú, n i l b e r Pérez con el tema Secret, México, Dirty Woman con el tema、eh, Green Eye Seisers, algo así, y en Argentina, Fundente con el tema Sometidos por la Ley. Hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, un poquito más, quizá un poquito mejor. No os portéis demasiado bien, que es muy aburrido. Y nos vemos de aquí en siete días. Adiós.